No, pues muy contento como alcalde municipal de saavedra acompañado con el subgobernador con nuestra presidenta del consejo municipal con la parte técnica verificando como siempre lo hacemos las diferentes obras que tenemos hoy hoy eh, hemos recibido un financiamiento de parte de la gobernación no para poder construir este módulo de mucha importancia para lo que era la comunidad de posa caimán consiste esta obra? no por pues la obra era un sueño para todos para toda la comunidad para todo el plantel estudiantil para toda la población para Y, y bueno, ¿no? a través de Rubén, de nuestro gobernador, esta obra se hace realidad para nuestro municipio, para nuestra comunidad y estamos muy agradecidos ¿no? como autoridad, muy contento y, y bueno, eh, como ustedes pueden ver, es que estamos avanzando bien con la construcción de la obra. Más de 200 estudiantes se van a beneficiar, que era una necesidad grande para la, la población y estamos muy agradecidos con el gobernador. ¿Cuál sería la inversión del municipio? Eh, con el gobierno departamental estamos con un 90 10 que del 10% de 2 millones de bolivianos coloca lo que es el municipio y el 90% coloca la gobernación. Para nosotros como municipio en las condiciones que nos encontramos es de mucha ayuda, de mucha importancia este financiamiento y pues agradecido con nuestro gobernador que nos viene financiando estos recursos y para la unidad educativa y 30 cuadras de pavimento en el, en el Distrito 1, que es en la capital, ¿no? de 5 millones de bolivianos.